Presidente de la Liga, Miguel Senós, para hablar sobre el tema de las luces del Estadio San Martín. Eh, estás hablando con eh, David, el presidente de, de Independiente. Miguel, robó dos minutos antes de empezar la conferencia de prensa. Bueno, tema de luces del Estadio. Novedades hay, buen día. Bueno, eh, viene un poquito lento el tema de las luces, pero viene. Ahí el otro día nos llamaron eh, eh, la secretaria del ministro. que eh, y Bueno, ya está todo armado. Ahora van a venir... de eh, una Gente que tiene en eso, que se dedica a, a ver lo que es la iluminación, todo lo demás, a ver cómo está el tema del cableado y las torres. Y bueno, y ahí ya salía saldría el, el dinero que viene al municipio. Ahí se hace una licitación eh, por 30 días, tiene que estar publicada la licitación y ahí ya eh, estaríamos en condiciones de, de colocarlas, ¿no? ¿Las la van ahí en las cuatro torres que están? Sí, se pueden bajar un poquitito. No, no, no, van en, a la misma altura y todo lo demás y en las cuatro torres. Sí, sí, eso queda así. Y ¿Se habla más o menos de plazo? Eh, y tenemos que calcularle por lo menos 60 días más. Nosotros, si para fin de año podemos tener las luces colocadas, ya sería un, un golazo. ¿Y se, y se piensa algún algún tipo de inauguración o algo? Sí, hay algo que ya se está armando, trae una selección, eh, puede ser la Sub-20 de Argentina. Eh, bueno, tenemos que ver también los tiempos y cómo están ellos con sus salidas, que eh, pues están haciendo amistosos en, en el exterior, pero bueno, creemos que va a ser eh, posible. Eh, traer una de las selecciones mayores para hacer la inauguración. Y yo va a pasar con las luces que se van a sentar? Y esa algunas van a ir al Parque Norte y otras se van a ir repartiendo a los clubes eh, que le hagan falta. Tienes que pensar que hay 11 lámparas que están quemadas. Es importantísimo el tema de la luz nueva, ¿no? Para el estadio. Sí, sí, la verdad que sí. No. Primero para Santa Marina eh, y después también que va a quedar para cualquier eh, tipo de espectáculo deportivo que quieras organizar. Eh. Eh, en forma nocturna va a quedar la verdad que van a ser de última generación no, gracias a vos abrazo